Aquí comença onda libre I, like yeah, I like tell hey, her a move If you catch me at the border, I've got visas in my neck If you come around, hey, I'll make more day I get one down in a second if you wait Sometimes I think sitting on trains Every step I get to, I'm clocking night game Everyone's a winner, we're making our fame Burnified hustler, making my name Sometimes I think sitting on trains Every step I get to, I'm clocking night game Everyone's a winner Hola, molt bon dia a tots i a totes. Aquí comença Onda Libre, una setmana més, a Ràdio Contrabanda, 91.4, de la FM de Barcelona. Tots els diumenges en directe, de 12, dos quarts de dues, amb remissió els dimarts a partir de les 10 del matí. Un número de telèfon per poder-nos trucar en directe que és el 93 317 73 66 93 317 73 66 I un correu electrònic per poder-nos enviar els vostres mails al llarg de la setmana que és onda Libre 1917@yahoo.s 1917 en números. i per poder-vos descarregar el programa al vostre ordinador i escoltar-lo quan vulgueu, consulteu el nostre blog on hem penjant els programes, que és 3w.espailliberat.blogspot.com. Teneu-lan ja també a la pàgina oficial de Ràdio Contrabanda, 3w.contrabanda.org, per poder escoltar també la ràdio fora de l'àrea metropolitana de Barcelona que és eh, la missió online, que la podeu trobar també a la pàgina de Contrabanda. Eh, doncs, bueno, això, per qui vulgui escoltar-ho, doncs, fora de Barcelona. A Matel, les 24 hores del dia, Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM, Ràdio Lliure i Autogestionada. També podeu escoltar-nos per internet a www.fm.com amb vosaltres en directe fins a dos quarts de dues Onda Libre Thank <laughs> you. comencem el programa en el dia d'avui exactament dia 20 de gener del 2008 una setmana més on Libre estan vosaltres avui no, no tindrem convidat al programa sinó que li dedicarem als tradicionals monogràfics i aquest d'avui el dedicarem a fer una mica de memòria històrica com hem portat fent els altres programes també Os en recordeu els fidels oients aquell de Badajoz posar un exemple, n'hem fets uns altres també de, de memòria històrica, doncs aquest el dedicarem precisament a recordar l'altre terrorisme que s'ha donat aquí a l'estat un terrorisme que no venia de l'esquerra, per dir-ho d'alguna forma, o d'aquells grups que volien subvertir l'ordre institucional donat pel franquisme, o el franquisme mateix, des d'abans de, de la transició, sinó que ara parlarem del terrorisme practicat pels grups d'ultradreta i pel propi estat. Mm -hmm. Doncs sí, aquest programa es dedicarà a fer una mica de memòria històrica per aconseguir eixamplar el nivell crític dels nostres uients a ajudar en aquest sentit i també per això esperem les vostres trucades en el dia d'avui per opinar sobre, sobre aquest tema que, diguem-ho així, ens afecta a tots en la nostra formació i en la nostra consciència com a ciutadans. Sí. I avui tenim una convidada, una companya que ens anirà recordant les dades del programa que ja havíem dit al principi, però que ara us tornem a recordar. Per trucar a Ràdio Contrabanda i participar en el programa Onda Libre teniu que fer-ho a través del telèfon 93 317 7366 93 o set I després de fer el monogràfic, eh, doncs... Parlarem, com hem dit, això, del terrorisme lligat a l'ultradreta i al propi estat, fent un, un recull i una recuperació històrica de la memòria del de que han sigut aquests fets violents en l'estat espanyol. Farem una mica de notícies breus, una en concret, que donarem a l'apartat de notícies breus, i per acabar, com sempre, ho farem amb l'agenda. Doncs anem a escoltar una altra cançoneta, per anar calentant motors, eh, bastant adient en el tema d'avui. Ja ho veureu, perquè ho dic... en relación a las últimas reacciones y a los últimos actos de violencia ultraderechista que hemos sufrido en el Estado español, recordemos al compañero Carlos Palomino asesinado por un militar ligado al cuerpo de seguridad de la Casa Real y el intento de asesinato de otro joven madrileño y de un joven extremeño también estos días a manos de grupos eh, parafascistas, cabe hacer un necesario análisis sobre el fenómeno del terrorismo organizado de extrema derecha en este país desde el tardo franquismo. Solo con el análisis minucioso y concreto de estas organizaciones podremos obtener una idea más clara de lo que ha sido y es este movimiento criminal, violento y profundamente antidemocrático. Actualmente en el mundo y más concretamente en el Estado español, la acepción del término terrorista o terrorismo es muy amplia y variada. Bajo esta terminología a lo largo del siglo XX se ha tratado y en algunos casos conseguido criminalizar a un sinfín de organizaciones y grupos políticos que han desafiado al orden sociopolítico. ...establecido en un determinado país... ...generalmente como terrorismo... ...se referirá a aquella persona o agrupación... ...que por medio de actos violentos... ...tratan de atemorizar... ...y causar pánico y desconcierto... ...en la población local... ...con el objetivo de lograr sus finalidades políticas... ...más concretamente... ...en la actual versión de la Real Academia Española... ...se define terrorismo como... ...la dominación por el terror... ...o la sucesión de actos violentos... ...ejecutados para infundir terror... O más concretamente, en otra acepción dentro del propio diccionario, actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente, pretende crear alarma social con fines políticos. Así, con estas definiciones oficialistas, entendemos que históricamente se califica de terrorista a aquel que pretende subvertir con la violencia las leyes y bases del Estado liberal vigente. Sin embargo, en la definición de la RAE, de la Real Academia Española, se escapa la salvedad que, aunque a simple vista pueda parecer nimia, pone las bases del presente artículo y asienta la idea de terrorismo político de la segunda mitad del siglo XX español. El terrorismo de Estado. A la hora de introducir este término en el diccionario, cualquier lingüista debería resolver el problema añadiendo a las definiciones anteriores la de aquel Estado que, directamente, a través de sus fuerzas represivas o indirectamente con bandas organizadas clandestinas al servicio de este que ejerce la violencia para infundir terror en la población e imponerse a ella. Es precisamente esta definición, la cual solo al nombrarla nos hace recordar a muchos sucesos políticos en la España posfranquista, la que no parece estar especialmente investigada y estudiada por los historiadores de este país. Ellos es debido a que habitualmente los historiadores, al servicio de diversos gobiernos y en general al del Estado español, han estado más preocupados por indagar, investigar. ...y analizar otro tipo de terrorismo... ...el de los grupos contra el Estado... ...que tratan principalmente de subvertir... ...una constitución antidemocrática... ...la de 1978... ...ahora bien, planteémonos... ...¿quiénes son estos terroristas tan estudiados... ...por los historiadores oficiales?... ...curiosa y lógicamente... ...debido a la ideología de cada uno de ellos... ...todos serán agrupaciones que por definición... ...se opongan al orden monárquico liberal... ...y a la constitución de 1978... Pero resulta que el caso de los grupos de extrema derecha ha estado casi siempre muy vinculado directamente con organizaciones creadas en la clandestinidad por parte de los cuerpos del ejército o la policía, o respondiendo a agrupaciones políticas, económicas y culturales de un amplio espectro de la derecha española. I'm over. ¿Y por qué la Constitución del 78 no es democrática? <risa> qué... Qué natural. Qué pregunta más espontánea. Parece una pregunta para usted. <risa> ¿Y cuánto vale un café? Eh, no, yo soy solo la zafata pero... No, azafata no va a aquí. Soy la azafata que dice el teléfono, pero me he quedado sorprendida y quería ver si lo podía explicar un poco en antena. Entre otras razones que quizá ya afectan a, a análisis político de lo que puede ser la Constitución española de... Digamos más ideológico, eh, simplemente tomando los aspectos formales de la propia constitución, en ella se sanciona la economía eh, de mercado, la economía de mercado libre que nos lleva a las situaciones actuales, por ejemplo, de especulación inmobiliaria del suelo, de especulación con el suelo, por poner un ejemplo, el segundo punto que podemos considerar como antidemocrático en esta constitución española, es que es el ejército el que garantiza la unidad de España negando por tanto un derecho democrático reconocido a nivel internacional como es el derecho a la autodeterminación por parte de los pueblos oprimidos y por citar otro ejemplo más con respecto a la poca democracia la poca democracia que emana de nuestro de nuestra carta magna que es la constitución es el hecho de que nuestro jefe de estado no sea elegible, sino que sea un jefe de Estado que está ahí por voluntad y decisión del anterior dictador, no por decisión del pueblo español. Muchas gracias. Pues venga, ahí queda. pues, como, como íbamos diciendo, siempre se había estado estudiando al, a los grupos de izquierda ligados a actos terroristas y ninguno, casi ningún historiador, podríamos decir, ha tenido una visión objetiva del de otro tipo de terrorismo que se ha dado en este país desde el tardofranquismo, que es este terrorismo ligado a cuerpos de represión del Estado, como el ejército o la policía, ...o a representantes políticos de la oligarquía dominante en este país... ...o sea, de la derecha, de la derechona de toda la vida. Pues podríamos decir que, salvo casos aislados, en gran medida... Eh, ...a todos estos grupos se les podría calificar como terrorismo al servicio del Estado... ...pues sus finalidades eran las de eliminar y neutralizar la oposición de izquierda... ...al sistema político económico del país... No hace sino beneficiar directamente a este estos grupos, al sistema, al, al orden de cosas reinantes en este país. Aunque en su dialéctica aseguren luchar, la dialéctica de estos propios grupos de derecha aseguren luchar contra ese sistema. Es decir, yo creo que en el fondo lo que están diciendo es que luchan contra la democracia burguesa para instaurar directamente la democracia orgánica del capital que no dejaban de ser los principios del movimiento en la época fascista. Entre estos grupos provenientes y apoyados por la extrema derecha, tanto institucional como por el partido Fuerza Nueva, como callejera también, como grupos armados de agitación callejera, descubren durante los años 70 y 80 un sinfín de siglas y nombres de forma que, como asegura un ex militar integrante de uno de de estos grupos, y citamos palabras textuales suyas, existen un gran número de grupos, pero esos son solo las siglas, nombres que van saliendo y se van utilizando conforme se necesita. Como grupos destacados de esos años de violencia extrema de derechas contra militantes de izquierda antifascista o miembros de la llamada izquierda a Berchale, se encuentran agrupaciones como el Batallón Vasco Español, una organización paramilitar y parapolicial de extrema derecha que actuó entre los años 1975 y 1981, 81 siendo muy activos en la zona derecha del País Vasco, Navarra, y especialmente en la zona de Iparralde, también conocida como parte del País Vasco francés, donde se dedicaban a secuestrar y asesinar a miembros exiliados de ETA, También actuaron en París, donde asesinaron a dos dirigentes del Partido Comunista de España reconstituido. Entre las víctimas de este batallón vasco-español que, como he dicho, actuó entre los años 75 y 81, se encuentra mayoritariamente miembros de ETA y PCR, aunque también son responsables de atentados contra militantes de izquierdas de otras organizaciones. Entre ellos está el caso de la joven Yolanda González Martín, joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores, que fue torturada, golpeada y asesinada de tres disparos en la cabeza la noche del 2 de febrero de 1980 en cuya muerte se ven implicados miembros de la Policía Nacional. También destaca el asesinato de militantes políticos de la izquierda a Berchale, como el caso de Felipe Zagarna, Tomás Alba, Jesús Zubicaray, Ángel Echaniz, Miguel Arbeláiz, Luis Elizondo, Francisco Javier ansa así como el atentado del bar en Dalles, con víctimas mortales, todos en 1980. Además de la sospecha compartida con bases autónomas y los GAL, del asesinato en 1989 del parlamentario vasco Josu Muguruza. sería interesante destacar la existencia de los guerrilleros de Cristo Rey, grupo clandestino paramilitar del que se tiene poca información, que actúa aproximadamente entre 1968 y 1978. Cuando se supone, se disuelven para integrar parte de lo que fue el batallón vasco español, es decir, es el antecedente. De, de este grupo paramilitar de derechas. Fueron liderados, fundados y sostenidos por el conocido religioso fascista Mariano Sánchez Covisa. Se trata de un grupo sectario, selecto y elitista de violencia organizada. Estos militantes, al igual que su fundador, estaban vinculados al partido ultraderechista Fuerza Nueva del notario Blas Piñar y recibían una férrea instrucción militar. Entre sus objetivos se encontraban básicamente miembros y activistas relacionados con la izquierda independentista vasca y en general antifascista del resto del Estado. Golpeaban, daban palizas, quemaban libros o amenazaban a sectores progresistas de la sociedad. De los célebres atentados de los guerrilleros de Cristo Rey, Destaca la masacre organizada en el famoso crucis de Montejurra, de 1976, contra miembros de la facción izquierdista del carlismo, en la que colaboraron miembros de la Guardia Civil y los antiguos servicios secretos del franquismo, como atestigua uno de sus antiguos integrantes, el general José Antonio Sáenz de Santa María. Grupos de menor calado, pero que también formaron parte de esta espiral de violencia orquestada por la extrema derecha paraestatal, sería la Alianza Apostólica Anticomunista, responsable del asesinato el 24 de enero de 1977 de cinco miembros del Sindicato Comisiones Obreras y del Partido Comunista de España. También estaban los comandos antimarxistas, antiterrorismo ETA, grupos armados españoles y a nivel más callejero destacan las bases autónomas, en 1984, con vinculaciones político-ideológicas con los grupos anteriormente mencionados y con los denominados grupos de skinheads nazis, así como, según apareció en su propio órgano de expresión, a por ellos, en 1996, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, todos estos grupúsculos, algunos de ellos con un importante grado de peligrosidad, que hasta este momento parecían actuar sin rumbo y sin sentido, acabaron encontrando una respuesta a su lógica violenta, cuando todos acabaron cristalizando perfecta y cómodamente en lo que luego se conocería como los grupos antiterroristas de liberación, los famosos GAL. Esteu escoltant Ràdio Contrabanda al 91.4 de la FM de Barcelona. Si voleu escoltar-nos fora del territori de Barcelona podeu fer-ho per internet a través de la pàgina web 3 www.contrabanda.org Si voleu posar-vos en contacte amb el blog del programa podeu fer-ho a través del blog espaialliberat.blogspot.com i si voleu trucar eh, a Ràdio Contrabanda i posar-se en contracte i intervenir en directe amb el programa podeu fer-ho a través del telèfon 93 317 7366 sempre que truqueu un diumenge al matí com ara que estem en directe 93 73 7366 Thank you. Te una trucada. Hola, buenos días. Hola, salud, hola. Salud, compañero. Bueno, pues veo que estáis dando mucha información. Uh -huh. Y quizás, pues, bueno, me ha investigado también leyendo un libro que también trae bastante información sobre, bueno, sobre el monarca, sobre nuestro representante democrático, que de democracia nada, fue un pacto entre los hereditarios que había ya como tú has dicho, ¿no? Ofraga, Martín Villa y otros tantos, ¿no? Carrillo, González, Adolfo Suárez. Y bueno, este libro lleva, no sé, lo, este libro salió editado 15 ¿Qué, años... ¿Qué? De... ¿Puedes decir el título y autor y editorial y esto? Sí, ¿Datos? Gregorio Marañón. Gregorio el, Marañón. El precio de la transición. El precio de la transición, bien. Fue 15 años después de la muerte del caudillo, ¿no? Entonces, de cierta manera, es la, viene a como la, la, de, la deficiencia de la democracia real, ¿no? Uh -huh. Porque ahora esta democracia ya la estamos viendo que después de casi 30 años, por cada... Ahora... Todos van, tanto como habéis dicho, cuerpos represivos más oficiales y menos oficiales, van solamente al sacreamiento del pueblo, ¿no? Porque el simple guardia urbano no respetan ni los derechos del ciudadano. Va con una prepotencia, bien estén descargando personas que se tienen que ganar la vida para luego pagarle a las administraciones y coloneses dinero a pagarle un sueldo, vienen con una prepotencia ni tolerante, ni escucha, ni nada, ¿no? Entonces, yo no sé cuándo les educan. Yo creo que las raíces que le dotan todavía son residuos antiguos de aquella escoria franquita que quedó. Sí, las las escuelas, pues seguramente... Bueno, yo yo he oído que en la de Mollet directamente les, les enseñan les enseñan servicios gente entrenada en servicios secretos de otros países, por ejemplo, en el Mossad o incluso gente que participó en, en actos de represión en la Alemania de los 70 contra el contra el grupo Bader-Meinhof, no sé si te suena. Pues en su momento aprendieron una serie de técnicas uh, para combatir a la guerrilla urbana que son exportadas ahora y bueno, ya se ve en una manifestación más que más que servir, digamos, de alguna forma como protección o yo que sé, o control, pues casi aquello parece que toman la manifestación y, y que van a ir a cargar en cualquier momento. O sea, a mí me parece que esta gente tiene más una educación más militar y de casta que de servicio al ciudadano. Sí, sí, pero no siempre urbano, ¿eh? Sí, sí, sí, yo creo que todos, desde el urbano hasta el que pone multas, toda esta gente. Bueno, más pero no es de olvidar lo... que, que el que tiene una, una pistola al cinto <risa> sí, siempre sí, sí, se va a sentir más poderoso. Eso es lo que yo a veces dito, ¿no? Porque luego a veces cuando lo ves sin no un informe, pues me gustaría preguntar pero ¿qué diferenciación hay entre vosotros y nosotros? Porque hacia el cabo, ¿de dónde venís vosotros, no? Y a veces dices, colines, si estáis metidos ahí, encima que cobáis de los impuestos del pueblo, protegéis a los más corruptos, los más poderosos, porque están corruptos, queramos o no queramos, los privilegios que existe debido a esa grupo de protección, ese choque que hay entre el pueblo llano y esos poderosos nuevos ¿no? medios. Esta privilegia han sido robados al pueblo, porque el único producto ha sido el pueblo, ¿no? Y ellos se refugian ahí en ese uniforme, en esos coche y todo y, y son inconscientes de preguntarse, interrogarse, oye, pero si esto se lo debemos a esos que andan a pie, a esos que producen en la construcción, en esto, en lo otro, y entonces nosotros somos improductivos. Es como tú has dicho antes, es son cuerpo máquina para que haya un orden establecido, son para reprimir porque el miedo Y este pensamiento de alineamiento es debido al miedo que viene ya de los abuelos, los padres, ¿no? Transmitido, un, un miedo genético, que la gente no pide su libertad. Pero, oye, ¿quién sois vosotros para reprimirnos como si fuésemos animales no pensantes? Si en el fondo somos más humanos que vosotros, ¿no? Sí. Y claro, ahora que están las elecciones, pues yo creo que habría que hacer algo, preguntarnos, interrogarlo o pedir una ley sancionadora para estos señores que en el nombre del pueblo no respetan los derechos del pueblo. Pero bueno, digamos de alguna forma que en, en esta en este monopolio de la violencia se encuentra la base del Estado. Sí, eh, claro, sí. Hacer algún tipo de ley que rompiera con ese monopolio, o sea, es decir, que democratizara sí. el uso de ese monopolio de la violencia, ¿no? Eh, creo que estaría de alguna forma socavando las raíces de de clase de cualquier Estado. Entonces, eh, digamos que es bastante utópico. Yo creo que pensar que sí, del propio sí. Estado va a emanar una reforma que digamos, o sea, Por resumirlo en una fórmula histórica, esto que tú estás comentando, la, la, lo utópico que es, lo, lo, lo poco que se ha dado en la historia, nunca en la historia se ha dado que la clase dominante haya haya dejado su posición de privilegio voluntariamente. Entonces, nunca nunca. esa posición de privilegio se basa precisamente en unos cuerpos de seguridad y de represión que ellos son los que tienen las armas, ¿no? Eh, yo, no creo que yo quieres... que se vayan a desarmar eh, voluntariamente. No, por, por supuesto que no. Pero es la concienciación, que habría que aprender no solamente el voto, ¿no?, sino ser más participativo. Y también, si teóricamente la democracia es un gobierno del pueblo para el pueblo, entonces el pueblo qué representatividad tiene. Son unos señores que con la manipulabilidad del voto se hacen con un poder absolutista ahí y, y el pueblo luego cuando a veces reclamamos cosas, ¿ellos qué hacen? Reprimirnos, ¿no? Hmm. O sea, ¿Hay gente... algún país que no tenga policía? A ver, mira, hay una cosa muy clara, ¿hay algún país que no tenga religión? Claro, porque si no miramos sí. antes, ¿eh? Anteriormente era la religión la que te llevaba a todo el asentamiento de todos, ¿no? Entonces claro, están ahí, como bien ha dicho el compañero, los dato de Cristo Rey de dónde viene. Una interrelación de religiosidad, Pero ¿no? países Entonces... sin, sin rey y sí que hay, ¿eh? Y están cerca. Sí, bueno, han ido eliminando... que pasa es que no son mucho mejor, ¿eh? Que el nuestro. No, es una teoría, ¿no? Mira, yo me hace gracia, ¿no? El primero que se definió anarquista le hacen una interrogación de toda la clase de sistema eh, de rey y monarquía. No, eh, república no, de hecho no, y al final terminó diciendo que eh, se consideraba anarquista, ¿no? Por el debido a de eso, porque al fin y al cabo todos van a reprimir al pueblo, vienen como salvadores del pueblo, ¿no? Pero luego el pueblo quedamos como un burro, todos se suben encima nuestra y pagamos y, y cargamos con, con ellos, ¿no? Con todo su o gasto. sea, que lo quitamos todo nos quedamos el pueblo solo Y a ver si sale... Hombre, lo que es, es que la, lo que es cierto es que en un momento dado, si se si hay una ruptura, no solo, no solo con el sistema, sino una ruptura realmente democrática, algún tipo de fuerza de orden tiene que haber sustituyéndola. Lo que tiene que ser es una fuerza de orden mucho más democrática, es decir, en armas, milicias, llámale como quieras, pero... Eso, educa, esa es la opinión desde el programa, eh la opinión oficial, claro. como si dijéramos desde el programa. No, claro. no tenemos opciones anarquistas en Onda Libre. Ya, ya, pero lo, <ríe> lo, primero, lo primero para mí es una auténtica reeducación. Si no hay una auténtica reeducación, claro, si no auténtica no reeducación, no. claro habrá enfrentamientos siempre ideológicos, doccionarios, como quieras llamarle, porque ya desde el manera de la escuela ya no despersonaliza como bueno, y, no, y no tan Y no tan... Digamos wow. así, y no tan limpios, ni bonitos, ni tan abstractos como ideológicos, sino muchas bueno, veces en una etapa revolucionaria y hay otro tipo de conflictos que son mucho más materiales, como si dijéramos, ¿eh? Bueno, entonces tenemos que poner un granito de allá para buscar primero como personas y seres humanos y después la ideología y la doctrina, porque vemos que sí. solamente hace enfrentamiento y sectarismo, ¿no? No vemos al otro, si es de otro grupo, bueno o malo, solamente como una especie de egocentrismo de odio. Estoy de bueno. acuerdo contigo completamente en que lo primero hay que desarrollar una conciencia crítica, democrática sí. y, y ser ciudadanos responsables quiere decir eso, ¿no? Y bueno, sí. en ese en eso estamos, en este pequeño empeño, eh, estamos en el programa. Hay que fomentarlo donde sea eso, sobre todo antes de la ideología, el, la persona, el ser humano. Perfecto. Bueno, bueno, compañero. Un abrazo, salud. Muchas gracias, salud. Hasta salud. pronto. pausa musical y de la llamada del compañero, lo habíamos dejado en el punto en que todos estos grupos eh, paramilitares de la ultraderecha acabaron en eh, un único grupo a partir de la época socialista del primer gobierno, de los primeros gobiernos socialistas de la época González a partir del año 82 en los grupos antiterroristas de liberación los famosos GAL esta coordinación, eh, dentro de este único grupo, se basaba simplemente en una unión de todos los anteriores grupos que habíamos ido nombrando. Guerrilleros de Cristo Rey, eh, grupos antimarxistas, tal. bueno, toda esta gente que habíamos ido nombrando anteriormente, se coordinan dentro del GAL, unidos, armados y apoyados directamente ya por las fuerzas de seguridad, los servicios secretos de y de inteligencia, y personalidades políticas del país en esos momentos. Es decir, los poderes fácticos dentro del Estado. Los GAL están activos desde 1983 a 1987 durante el gobierno del PSOE y cuentan en su haber con 27 crímenes de miembros de la izquierda Aberchale y el secuestro del Partido Comunista de España reconstituido Suso Cela Seoane en 1990. ...de la violencia fascista de los grupos que la componen... ...surgen tras el asesinato de los miembros de ETA, Lassa y Zavala... ...y el secuestro de Segundo Marey. José Antonio lasa y José Ignacio Zavala... ...miembros integrantes de Euskadi Tascastasuna... ...van a ser secuestrados el 16 de octubre de 1983 en Bayona... ...país vasco en territorio de Francia, el Iparralde. Presuntamente, como se juzgó después... ...por un comando de los Gal, dirigido por los ministros Barrio, Nueva, Barrio, Barrio Nuevo y Vera, y ejecutado por los altos mandos Enrique Rodríguez Galindo, Ángel Vaquero y con la complicidad del gobernador del País Vasco, Julen Elgorriaga... Posteriormente serán trasladados clandestinamente a San Sebastián, donde después de ser brutalmente interrogados y, y torturados, pocas de semanas después, son asesinados de un disparo en la cabeza y enterrados en Calviva, en Alicante. El 20 de enero de 1984, una voz llamaba a la cadena SER, en nombre del grupo armado para Estatal, anunciando el asesinato. Sus cadáveres fueron hallados un año después en la fosa que sirvió de sepultura para los miembros de ETA. Según testimonios de la Guardia Civil, una vez abierta la fosa, resultó contener no uno, sino dos cadáveres... ...que presentaban mordazas en la boca, los ojos tapados con cinta aislante y aún conservaban restos de vendas. Al primero le faltaban las extremidades inferiores, que correspondían con los que se encontraban esparcidos por el exterior... Lo más dantesco del asunto es que debido al estado del asesinato y la calvertida, los cuerpos no se pudieron identificar con la Saz Izavala hasta 1995. Es decir, 12 años después. GAL también actuaron en el caso de segundo Marey Semper Industrial Franco Español, que fue la segunda víctima, aunque no mortal en esta ocasión, de Los GAL. Este empresario afincado en Endaya, pero de origen vasco, fue secuestrado por error al ser confundido con un dirigente de ETA, Mikel Lujua. Así, la noche del 4 de diciembre de 1983, en pleno invierno, un comando del Gal, liderado por los mercedarios Mohan Talvi, Jean-Pierre Echalier y Pedro Sánchez, y dirigidos por policías nacionales como José Amedo o Michel Domínguez, secuestran a golpes al empresario vasco. Tras amol amordazarle, golpearle y encapucharle, rápidamente cruzan la frontera hasta Navarra. Allí es el alto mando policial José Amedo. Allí el, alto policial, el alto mando policial José Amedo descubre la confusión, es decir que no han secuestrado al presunto miembro de ETA sino al industrial, segundo Marey. A pesar de lo cual, Marey es trasladado a una cabaña de colindres, donde es interrogado y secuestrado durante 10 días hasta resolver el error y liberarlo. Allí Marey, que era con frecuencia insultado con calificativos como porquería o etarra, fue interrogado y, tras comprobar su inocencia, confinado, atado, encapuchado y drogado en un pequeño cuarto donde apenas fue alimentado y arropado a pesar del crudo invierno. Durante su cautiverio sufrió además acoso psicológico al amenazarle de muerte en diversas ocasiones, hasta el día final de su liberación para atemorizarle. Posteriormente Marey insistió tras su liberación que esos días fueron claves para que su estado de ánimo y salud se deteriorase de por vida. Posteriormente, tras varias detenciones de mercenarios franceses, se descubre documentación y testimonios de numerosos detenidos que implica los servicios secretos de inteligencia españoles y la policía en la guerra sucia contra ETA y el entorno a Berchale. a poco se suceden los asesinatos a manos del GAL del entorno a berchale como el caso del líder de HACI, el médico Santiago Bruart, el 20, un pediatra, conquistamente, y lo mataron en su consulta, por cierto, mientras estaba atendiendo a sus pacientes, el 20 de noviembre de 1984, o los miembros de Euskalitas Castasuna, Gurmindo y Perurena, y las sospechas de total permisividad en las acciones de los GAL, Empiezan a sobrevolar sobre el consejero de Seguridad del Gobierno, Rafael Vera, y el ministro del Interior, José Barrio Nuevo, así como del propio presidente Felipe González, y la otra X a la que se llegó en el juicio sobre los GAL, que apuntaba a la jefatura del Estado. Los testimonios de los mercenarios implicados detenidos por la policía francesa acusando a los servicios secretos a la policía y al Ministerio del Interior y el hallazgo de un Zulo de los Gal en 1987 con documentación de la policía española hace recaer acusaciones por parte del periódico Diario 16 contra el gobierno socialista. Tras varios meses de investigaciones y las declaraciones de miembros de la policía detenidos como José Amedo o Michel Domínguez, que delataron nombres so sopenas de ser acusados con 108 años de prisión por todos los delitos del GAL, al final acaban reconociendo la existencia real del grupo, implicando en su gestión y organización a los miembros del gobierno Barrio Nuevo, Barrio Nuevo y Vera, y a miembros de la Guardia Civil como Enrique Rodríguez Galindo, como responsables de al menos siete homicidios en primer grado, o a Ángel Vaquero y a civiles como Julen Elgorriaga o Ricardo García Damborenea. Además, en 1996, el diario El Mundo revela informes del CSIT en los que se observa que conocían de forma detallada los crímenes de los Gal, los cuales fueron encubiertos por parte de estos servicios secretos y que inducen a una posible participación de estos en la trama de los GAL. A pesar de todo esto demostrado aquí y a pesar de que tanto la justicia española, miembros de la Policía Nacional implicados o mercenarios franceses contratados con fondos reservados del Estado para ejecutar los atentados de los GAL declararán la existencia real de los GAL Y reconocieran haber realizado secuestros y asesinatos indiscriminados, hasta 27 crímenes recordemos, contra miembros de la izquierda a Berchale, tal y como dijimos antes y a diferencia del caso de ETA o Grapo. Sin embargo, ni los ministros socialistas populares, ni los populares, ni la población española han investigado, criticado o manifestado tan vehementemente contra los crímenes y contra el terrorismo de los GAL. es remetrà el dimarts a partir de les 10 del matí a Contrabanda FM 91.4 eh, i també podeu escoltar-ho a través del blog que és espaialliberat.blogspot.com Música Resulta sorprendente que el pueblo español solo haya reaccionado activamente contra el terrorismo de izquierdas y, sin embargo, contra el terrorismo de extrema derecha y fascista haya sido, como si dijéramos, por decirlo de alguna forma, tan complaciente. En declaraciones del ministro e implicado por los GAL, José Barrio Nuevo... No sentíamos un gran dolor por los atentados ni una gran pasión por investigarlos. Las víctimas, al fin y al cabo, también eran terroristas y se ignoró el carácter indiscriminado de los asesinatos y algunos de los errores del GAL. Como dice también el historiador Charles Powell, también merecería una profunda reflexión la casi total indiferencia de la población española, no así de la vasca, respecto a las acciones de los GAL. Mientras que las víctimas fuesen atarras, el fin justificaba los medios, según este historiador. Y es que, como veremos a continuación con el caso del terrorismo de los grupos contra el Estado, en estos casos se han denunciado y presionado a los gobiernos centrales para liquidar esos grupos. Se han realizado cientos de asociaciones y grupos antiterroristas. Y se han realizado manifestaciones de cientos de personas denunciando la existencia de estos grupos, y exigiendo a los gobiernos acabar con ellos, mostrando su desencanto por la incapacidad gubernamental para resolver este problema. ...sin embargo aquí solo mostramos la punta de un gran iceberg... ...que se podría remover hasta sus bases a nivel institucional ya que solo se muestra la acción del Estado en los GAL ya que podríamos destacar decenas de casos de crímenes con intervención del Estado español para neutralizar a la oposición de izquierdas desde la mal llamada transición desde Enrique Ruano a José Caparrós militante andaluz del que se han cumplido este año el 30 aniversario de su asesinato por la autonomía del país andaluz hasta destacados militantes marxistas-leninistas como Juan Carlos Delgado de Códex Francisco Javier e Izaguirre el mítico Quepa Crespo Galende, José España Vivas, Aurelio Fernández Cario, Pedro Luis Cuadrado de Labat y tantos otros revolucionarios que han dado su vida a lo largo de este nefasto periodo. El resultado de este análisis es la prueba más evidente de toda una herencia de violencia de la extrema derecha paraestatal de este país que se ha aliado desde los años 70 entre políticos, militares, fuerzas de seguridad y sociedad civil o ciudadanos. Todos ellos representantes de la ultraderecha más violenta y que ha dejado a sus espaldas cientos de crímenes, entre la violencia estatal, batallón vasco español, grupos antiterroristas de liberación o el propio caso Eskala y clandestina con toda una serie de grupúsculos subversivos de derecha y en contra de la izquierda antifascista, que han tratado de eliminar a lo que desde siempre han calificado como la subversión comunista, anarquista y separatista. Sin embargo, es curioso como un silencio total y sospechoso ha cubierto como un velo sombrío el tema de los GAL y la más que evidente implicación del gobierno español en forma de terrorismo de Estado en su ejecución. Estos crímenes deberían investigarse a fondo, sin miedo de poder salpicar a altos políticos, y para ello es necesario una recuperación de la memoria histórica y social de aquellos años de violencia, para que la palabra terrorismo no deje ya de tener sentido en nuestras sociedades, sino que al menos se aplique de forma justa y adecuada, como historiadores de juicio, como ciudadanos en pro de una democracia avanzada que somos, a todos aquellos que la han llevado a cabo. aquí el monogràfic d'avui que hem dedicat a fer un repàs de quins van ser els grups de la ultradreta i de l'estat o lligats a l'estat des de la llamada Transició des, anem amb una altra pausa musical i després anem ja amb la notícia breu i l'agenda de Onda Libre Oh no. anem ja amb les notícies breus de Onda Libre. ¿Cómo Aznar hizo millonario a su yerno Alejandro Agaj? Una información anda circulando por toda España de boca en boca y ningún periódico burgués de la península se ha atrevido a publicarla, por lo que de escandaloso tiene para la reputación del exjefe del gobierno, José María Aznar. Según el informe de Marras, cuando Aznar era el presidente del gobierno de España... ...el Ministerio de Fomento encargó a un organismo supuestamente autónomo... ...pero dependiente de ese ministerio, el GIF... ...para que implementase la ejecución de las obras del tren rápido Madrid-Barcelona... ...más conocido por el AVE, el AVE. La obra fue adjudicada a una empresa española llamada Cobra... ...y a una italiana vinculada al grupo Berlusconi... En esa operación había envuelto un eco, un comisionista, o sea un intermediario, que sirvió de intermediario entre el organismo dependiente del Ministerio de Fomento y la empresa italiana constructora. El avispado intermediario se ganó por sus diligentes servicios, y lo de diligentes hay que ponerlo entre muchas comillas, la respetable suma de 48 millones de euros. Pero aquí viene lo bueno, porque el afortunado comisionista a quien hicieron millonario de la noche a la mañana aquí unos redoles de tambor iría muy bien, no era otro que Alejandro Agac, el caballerito español economista de profesión que se casó con la joven Ana Aznar, la hija del entonces presidente de España José María Aznar, el hombre a quien salió a defender con tanto entusiasmo el rey de España en la reunión cumbre de Chile. La boda del joven Alejandro Agac con la hija de Aznar había sido celebrada por todo lo alto en el palacio del de Escorial con la presencia de tres prominentes invitados de honor. El entonces primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, el padrino Berlusconi y su Alteza Real, Juan Carlos I de España. Los gastos escandalosos de la boda de la hija del señor Aznar y el joven Alejandro Agar corrió a cargo del gobierno español. ¿Fue para eso que invitaron al rey? Música I fins aquí les notícies breus. Ara, l'agenda de Onda Libre. Aquest dimecres, dia 23 de gener eh, del 2008, eh, de 7 a 12, hi ha una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona. M imagino que no serà de 7 a 12, perquè si no són unes quantes hores allà al davant. Eh? Doncs eh, comença l'ho dit a les 7 de la tarda a una concentració pel dret a l'avortament lliure i gratuït. <fixi> També en aquest acte s'engegarà la protesta, o la campanya, perdó, millor dit, de Nosaltres també hem avortat, que és l'inici d'aquesta campanya d'autoinculpacions per omplir els jutjats de social amb tota aquesta sèrie de casos d'autoinculpament d'avortaments. Com una mesura de pressió, clar. No fa... Bueno, anava a fer una broma. Doncs això aquest dimecres dia 23 de gener convocat eh, per la dona i bueno, eh, tota una sèrie d'organitzacions eh, feministes i en prou dels drets a la dona a decidir sobre el seu propi cos. L'e-mail de organitzacions de l'organitzador or, d'aquest acte és dret precisament dret al propi cos, I pel dia 22 de gener tenim un acte dels companys del PSUC Viu. Uh, és un espai promocionat per l'espai de debat del PSUC Viu uh, amb el títol Un sistema educatiu per superar les desigualtats socials a càrrec de Rosa Canyadell. Arrarà el pròxim dia 22 de gener a les 7 de la tarda a la seuda central del partit del Pesuc viu al carrer del doctor Zamenhof Z-A-M-E-N-H-O-F-F -F, Números 16-18 Números 16-18 del carrer doctor Zamenhof Aquest dia 22 de gener aquesta xerrada Un sistema educatiu per a superar les desigualtats socials I també el pròxim dia 25, si no ho ha xerrat, des del pròxim dimarts, comença el Fòrum Social Català, que és un espai de trobada obert, divers, plural, no confessional, no governamental i no partidari. És un espai d'intercanvi d'experiències de debat, de mobilització i d'articulació d'entitats i de moviments socials que rebutgen el model actual de desenvolupament dels pobles i que es troben en un procés permanent de recerca i construcció d'alternatives. Aquest fòrum social català comença el divendres 25 de gener a les 8 del matí i durarà 3 dies, és a dir, fins al dia 27. Aquest Fòrum Social de Catalunya s'hi han adherit tota una sèrie de eh, moviments socials, cídics, sindicals, partidaris també de partits, però eh, sempre sota el lema o com agafant com a plataforma per portar i per debatir amb tota la societat les diverses alternatives al sistema. Fòrum Social, de Catalunya, sota el lema O Fòrum Social Català, un altre món és possible. D'aquet comença aquest dia 25 i seu, la seva web per poder veure els diferents jocs i els actes que es fan és www.forumsocialcatalatotjunt.cat. www.forumsocialcatalà.cat. I acabarem l'agenda parlant de, també del dia 25, però ja a la tarda, al dos quarts de vuit, eh, la presentació eh, a la llibreria Catalònia. Eh, espera, voldria veure-ho. Sí, és a la llibreria Catalònia, em sembla. Sí, Llibreria Catalònia, a la ronda Sant Pere número 3, eh, del llibre Obrers comunistes. El passú que les empreses catalanes durant el primer franquisme eh, del període 1939-1959 a càrrec d'Antonio Lardín. La presentació anirà a càrrec de Pere Isàs, professor d'Història Contemporània de la UAB i director del Cefit. Doncs eh, aquest eh, pròxim divendres, dia 25 de gener, a dos quarts de vuit, a la llibreria Catalònia, Ronda Sant Pere número 3, presentació d'aquest llibre Obrers Comunistes al PSUC, a les empreses catalanes durant el primer franquisme d'Antoni Lardín. i doncs la fins la setmana que ve aquí ja s'acaba el programa l'agenda, bé, bueno, tot el que ha donat de si sí, Onda Libre, moltes gràcies a tots i a totes per haver estat amb nosaltres en aquest de matí. recordeu-vos avui ho escoltant a Ràdio Contrabanda, al 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Lliure i Autogestionada, fins la setmana que ve i no oblideu-vos aquí la setmana que ve i escoltar aquest meravellós programa de d'Onda Libre Bon cap de setmana Thank you.